Cuentos de hadas españoles La abeja maya Había una vez, en las profundidades del bosque, una colmena en un árbol Era un día muy importante para sus habitantes Porque hoy es el día en que nacen los bebés Pero esta es una historia de alguien muy especial ¡Ay! ¡Me pican los ojos! ¿Por qué está tan oscuro? ¡Maya! Esta es la historia de Maya La abeja ¡Vamos! ¡Traedlas! ¡Ocupad vuestros asientos! Mm. ¡Tú te llamarás Maya! Mm. ¡Maya! Oye, ¿por qué Maya? ¿Por qué necesitamos nombres? Ah, bueno, no me dijeron que tenía que contestar preguntas Pero todas tenemos nombres para que nos puedan llamar Si digo, ¡tú, abeja! ¿Sí? ¿Qué? Uh, estás hablando conmigo ah, ¿Ves por qué necesitamos nombres? Sí, porque todas somos iguales, pero también diferentes ¡Tienes toda la razón! ¡Es un buen subipensamiento, Maya! ¡Vamos, chicas, seguidme al exterior! ¡Vaya! Maya estaba sorprendida. Era como estar dentro de un globo dorado y resplandeciente. Todas las abejas estaban ocupadas en sus trabajos. Algunas limpiaban las paredes de la colmena, otras depositaban en algo que parecía un diamante... Y otras simplemente caminaban en fila. Ahora os asignaremos una tarea. Las que limpian las paredes son las limpiadoras. También tenemos abejas recolectoras, abejas trabajadoras... Tenemos que trabajar todas. ¿Qué clase de abeja eres tú? Las abejas no preguntan. ¡Oh! No seas maleducado, Julian. Solo es una niña. ¿Maya? Tenemos que trabajar, porque si no trabajamos, nos sentiremos desconcertadas e inútiles Si las limpiadoras no limpian, la colmena estará sucia Si las recolectoras no recolectan néctar... ¿Qué es el néctar? La miel se hace con el néctar de las flores Mira, ¿las ves? Son las abejas recolectoras Traen el néctar de las flores... Y las abejas trabajadoras hacen la miel Las abejas recolectoras traen el néctar de las flores Pero, ¿cómo transportan el néctar? Oh, pequeña abejita curiosa En el estómago de la miel, por supuesto Todas tenemos uno Oh, es donde tengo hambre, ahora mismo Oh, no, es el estómago de la comida ¡Ay! Si le seguimos contestando, nos quedaremos aquí todo el día ¿No podemos quedarnos aquí todo el día? Pasaron los días A las nuevas abejas les dieron trabajos diferentes Algunas limpiaban la colmena dentro Otras cogían las hojas secas fuera Otras recolectaban el néctar de las flores Y otras protegían la colmena de los depredadores Cada una tenía un puesto determinado Menos malla Siempre veía las cosas de manera diferente Cuando limpiaban las paredes con las manos Ella soplaba sobre las paredes y daba por terminado el trabajo Y cuando las abejas caminaban en fila ¿Por qué me estás molestando? ¡Oh! Todos están preocupados porque no encuentro mi sitio Y estoy intentando saber si puedo andar como tú Pues lo estás haciendo francamente mal Um, pero... tú eres tú y yo soy yo ¿Cómo voy a andar igual que tú? Dime, ¿tú puedes andar así? ¡Oh, claro que sí! ¡Mira! ¡No, no, no! no, no. ¡Oh, no, no! ¿Qué estoy haciendo? Niña, me estás distrayendo ¿Qué clase de abeja eres tú? ¡Oh, no! ¡Me estoy quedando rezagado! <risa> ni Cassandra, la abeja trabajadora, ni la mismísima reina podían encontrarle a Maya su sitio. Le seguía sorprendiendo todo y hacía muchas preguntas. ¿Qué llevas en la cabeza, abeja grande? ¿Eh? ¡No se le habla así a la reina! Lo siento mucho, majestad. Oh, oh, oh, oh. Dime, Maya, ¿por qué no puedes trabajar donde te mandamos? Ah, mm, no sé. Aquí todos están siempre tan ocupados. Solo trabajan, trabajan, trabajan, trabajan y trabajan. No me siento feliz cuando los veo. Pero me sentí feliz cuando caí por ese diamante y silbaba y silbaba, volando así de un lado para otro... ¡Mi sueño es volar! ¡Salir a ver mundo! ¡Caray! ¿De qué estás hablando? ¿Sueños? ¿Felicidad? ¿Qué clase de abeja eres tú? ¡Las abejas no sueñan! ¡Oh, majestad! ¡Perdóneme! ¡No es peligrosa! ¡He intentado buscarle un sitio! ¡Pero solo piensa en salir! Quizás sea lo que quiere... Podría ser muy buena. Podríamos enviarla a recolectar néctar. Bueno, preguntarle a una abeja qué quiere ser... Mmm, Sería la primera vez. Y algo desconcertante. A cada abeja se le asigna un trabajo nada más nacer. Pero si esto es bueno para la colmena... Que así sea, es lo suficientemente mayor para enviarla a recolectar néctar. Instruidla bien y que salga. Sí, majestad. Y así le enseñaron a Maya todo sobre las flores. Y la prepararon para seguir el enjambre de abejas. Le advirtieron insistentemente que nunca volara sola. Y finalmente le advirtieron sobre los avispones. Los avispones eran enemigos declarados de las abejas. Siempre intentaban robar la miel y hacerle daño a las abejas. Podemos clavarles el aguijón si nos hacen daño, ¿no? Oh, los avispones son muy listos, Maya. Van armados cuando nos atacan. Solo podemos picarles en el cuello porque no llevan casco. Pero casi ninguna abeja ha podido picar a un avispón en un combate. Ten cuidado para que no te encuentren, ¿vale? Hmm, tendré cuidado Maya se despidió de Cassandra y se fue con el enjambre Era su primer viaje fuera de la colmena Nada más salir, Maya quedó sorprendida Los árboles, los helechos, las flores... ¡Oh, qué bonito es todo esto! Podría estar aquí todo el día Shhh. ¡Hemos venido a trabajar, Maya! ¡No hemos venido a holgazanear! ¡Y nunca te alejes de tu enjambre, eh! Pero Maya no escuchaba. Estaba demasiado ocupada disfrutando su primer vuelo. Mm -hmm. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es tan brillante! ¡Oh! ¡Perdón! ¡No sabía que había alguien! ¡Hola! ¡Soy la abeja Maya! ¿Y tú? ¡Oh! Para mí que eres otra abeja Y eres muy guapa Todo se ha dicho Eh... Oye ¿Me estás imitando? Eso no está bien ¡Oh! ¡Me has lastimado! Estás siendo una maleducada Bueno, bueno, bueno Mira qué tenemos aquí ¡Un humano disfrazado de abeja! Dis... Dis... ¿Qué? Disfrazado, es decir, eres un humano con ropa de abeja Pero, yo soy una abeja, no soy un humano Y esa también es una abeja, pero es muy maleducada Es tu reflejo, tonta, no es maleducada Estás siendo maleducada contigo misma Solo está en tu cabeza, como un humano, créeme. Ellos mismos crean la mayoría de sus problemas. Pero dime, ¿qué estás haciendo tú aquí? ¡Oh, qué maleducada he sido! Ah, me llamo Maya. ¡La cabeza Maya! Maya! Ya lo sabía. Te oí antes cuando te presentaste a ti misma. Ah, oh, vale! Bueno... Pues salí con mi enjambre a recolectar miel. ¡Oh, no! ¡Mi enjambre! ¡Tengo que irme! ¡Ya se han ido todas! Espera un momento. ¿Te has alejado de tu Uy. enjambre? ¿Qué clase de abeja eres tú? ¡Uy! ¿Qué vas a hacer ahora? Oh, no sé. Recolectaré néctar y buscaré el camino a casa. Imagino Bueno, hay un montón de flores jugosas por allí Puedes intentarlo Oh, qué amable eres ayudándome Gracias, amigo Saltamontes Me llamo Saltamontes Flip Saltamontes Ah, vale Flip Saltamontes, gracias Maya recolectó toda la miel que pudo Y buscó el camino a casa Voló sobre altísimos árboles y arbustos Y aún estaba muy lejos. ¡Ay, estoy cansada! Quizá pueda descansar un ratito. Después seguiré volando. Y cuando la pequeña Maya estaba buscando una flor. ¡Ah! ¿Pero qué pasa? ¡Soltadme! ¡Ja, ja, ja, ja! No tan rápido, pequeña ave. La reina estará encantada conmigo. ¡Con nosotros! ¡Con nosotros! ¡Estará encantada con nosotros! ¡Hemos encontrado una pequeña abeja muy mona! ¡No la llames mona! ¡Idiota! ¡Es nuestra enemiga declarada! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Esa abeja fea de ojos monísimos! Oh, ¡Vámonos! Los avispones encerraron a Maya en una pequeña habitación. Maya estaba asustada e intentó escapar, pero fue inútil. hacer ahora uh. Shh. es un plan secreto ¿vale? oye, mañana les daremos a esas abejas una lección uy oh, debería llevar mi bolígrafo rojo ¿qué? no, esa lección no mañana vamos a atacar su enjambre prepárate oh. ¿y qué hacemos con la abeja que hemos capturado? Mañana por la mañana, ya veremos qué hacemos con ella ¡Vamos! ¡Hay que ayudar a los guardias! Los avispones desconocían que Maya había escuchado su plan ¡No! ¡Van a atacar mi colmena! ¡No! ¡No puedo perder la esperanza! ¡Tengo que salvar a mi familia! Esa noche, Maya no pudo dormir No dejaba de pensar qué podía hacer ¡Uy! ¡Cómo detengo a los avispones!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 llamarme fea. Debo avisar a la reina. Maya voló lo más rápido que pudo y llegó a su colmena. Le contó el incidente a la reina. ¡Oh! ¡No! ¡Rápido! ¡Alerta a los guardias! ¡Tenemos que estar preparadas! La colmena se preparó para el ataque. Cuando llegaron los avispones, las abejas los atacaron con todas sus fuerzas. Pinchaban en los cuellos de los avispones. Maya había distrado bien a las abejas. Los avispones estaban desconcertados y aturdidos. ¡Retirada! ¡Retirada! Huyeron rápidamente. ¡Oh, ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Te lo agradecemos muchísimo Maya Hoy nos ha salvado tu valor e inteligencia Este es mi hogar Haré lo que sea para protegerlo ¡Oh, pequeña! Estoy tan orgullosa de ti Dime, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? ¡Ah! Mmm, quiero ser maestra contaré a todas las abejas mis experiencias y les enseñaré a decidir qué abeja ser ¿Qué? ¿Abeja ser? ¡Sí! A mí no paran de preguntarme qué clase de abeja eres tú Bueno, soy... una abeja singular Y el resto también ¡Yo también quiero ser una abeja singular! ¡Ser una abeja singular es aburrido! ¡Tienes que ser como yo! <risa> bueno, Maya, está claro que eres una buena profesora Y nos alegra mucho que hayas vuelto